Buenos días, buenos mediodías a todos. Bienvenidos a la edición número 23 de este programa visceral, ya llegando a los últimos de este año. Como siempre estamos durante una hora charlando, conversando, poniendo en cuestión eh cosas sobre el cuerpo, es la danza, el movimiento. Estamos transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Pueden escuchar el programa por nuestras redes www.radionauta.com.ar o quedarse enganchado en el 106.3 del otro lado del vidrio. Camila Voes en la operación técnica y ayuda y emocional también, <ríe> acompañamiento. Eh Y bueno, estamos en el 16 de noviembre ya. Un día como hoy en el 2010 eh se celebraba y se instauraba eh en una conferencia y encuentro de de la UNESCO eh al flamenco como el Día Internacional del Flamenco y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el 2010. Eh el flamenco es eh un movimiento que confluye distintas ramas artísticas que incluyen no solo el baile, sino el cante, el toque y distintos tipos de instrumentación. Sus orígenes eh también confluyen ahí eh porque es la mezcla y la hibridación de muchas culturas, la árabe, la judía, la de los pueblos gitanos eh con sus características propias de de de andar viajando y moviéndose, nómades eh y que llegaron en el siglo 15 y se si, se instalaron algunos eh en en la región andalus sí, de Andalucía en España, por lo cual a veces muchas veces eh se vincula en flamenco con esa zona específicamente eh y si bien tuvo un desarrollo gigante desde ahí eh tuvo una expansión eh y una diversificación dentro de lo que es este eh lenguaje del flamenco que como les decía, incluye eh distintas dimensiones, por ejemplo, el cante eh el cante jondo que le dicen eh que es el más genuino dicen del pueblo andaluz, de profundo sentimiento que recoge eh locuciones, eh sonidos onomatopeyas eh y que es una forma de de dialecto también del pueblo andaluz eh también eh dentro de ese cante o esa acción que es el, el efecto de cantar del pueblo de este pueblo eh está el el fandango eh que es la mezcla del cante y el baile, la estilización de de aquello eh que confluye también en en, en lo que se le dice el romance eh y después tenemos distintos distintas variaciones eh de ese flamenco, que pueden ser las bulerías, las alegrías, los tangos, eh las sevillanas, eh las alegrías. Y siempre eh el flamenco está acompañado por música en vive, en vivo eh con toques contos que es específicos en el que se incluye como algo muy característico el palmeo y si si uno va revisando eh históricamente eh puede ver cómo eh nacieron en en agrupaciones y encuentros familiares y cómo para quienes realmente eh lo viven como algo idiosincrático de su propia cultura eh es parte de la vida cotidiana eh de hecho se pueden ver varias películas en donde eh específicamente le gitanas eh bailan el flamenco y el el toque, el palmeo tiene que ver inclusive hasta cuando se recibe alguien en la casa que van y te tocan timbre, ellos palmotean eh así que en realidad es una cultura muy riquísima eh que está bueno, nada, eso, conocerla. Eh y bueno, eh lo que es eh, referido al cuerpo también hay un montón de cosas para desglosar eh porque eh ahora se ha como resignificado un montón, pero antes eh la mujer y el hombre tenían como distintos eh roles asignados. Eh el hombre era quien más este hacía cante y palmoteo o la parte más de instrumentación o de música y y la mujer era en ese momento, en el momento de de goce eh en el que se puede ver como eh los torsos eh se van moviendo y el floreo que hacen con los brazos eh luego se incorporan los zapateos eh y ahora este en la actualidad se puede ver como eh varias artistas eh empiezan a hablar, ¿no? de de poder incluir lo que también es eh las diversidades sexuales eh en el baile eh y empiezan a confluir eh esto esta idea anterior que era binaria y empezó a ver como una transformación. Hasta ahí más o menos lo que es el flamenco que tiene muchísimo para ir eh deslosando eh para el día de hoy elegí eh algunas músicas eh de referentes de de este este ritmo de este movimiento, como dije, para ir escuchando, así que vamos a arrancar con Diego El Sigala. Oh tocan, siempre bailan. visceral, nuestro cuerpo es un cuerpo sin alma. Ya damos un poco de flamenco para ponerle ritmo al programa y ahora vamos a entrar en conversación porque vamos a estar charlando con Frida Viglieca. Ella se dedica, estudió varias cosas, es actriz, eh se, espe se especializó en arteterapia en en la UNA, allá en Buenos Aires. Eh también se dedica a, a bueno, eso, a las artes dramáticas. Eh pero en esta oportunidad, este vamos a estar conversando con ella sobre un encuentro que se va a realizar el próximo jueves eh en la 1 también, que tiene que ver con el arte y la salud mental. Eh en ediciones anteriores estuvimos charlando eh sobre esto del arteterapia también eh que tiene que ver con con la inclusión eh pensar en ese en esos cuerpos y cómo es de quizá la la escritura o desde lo audiovisual, eso se aborda, pero ella nos va a contar en mayor detalle de qué se trata esto. Eh, buenos días, Frida, ¿me escuchas? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por sumarte a a poder charlar y profundizar sobre esto. Así ahí como apenas una introducción eh de lo que va a ser una charla que se va a desarrollar en en dos días, pero me gustaría que podamos profundizar primero en esto, o sea, cómo surgió en vos eh como artista dedicarte o o profundizar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 con mucho voluntariismo, porque hay muchos trabajadores eh de la salud que no cobran eh y que van gratis eh o tienen contratos, entonces me parece que, que bueno, que que se sostiene como puede también ese ese espacio. Sí, en esto que decís hay como muchas dimensiones eh a tener en cuenta una esta eh de que hablás de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 Tener alas para volar Para volar si Tener alas para volar Amigos sin fronteras quisiera hacer. Quisiera ser, caminos sin fronteras quisiera ser. Amigos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser, si pesa ni motivo para volver. Si pesa ni motivo para volver. El libre Ser espuma y llorar en el mar Hola en el mar Quisiera ser espuma y llorar en el mar Si era ser espuma y llorar Me te dejé en el viverto. Me la dejé en el viverto. En libertad como la mar y yo en libertad. Que nadie me presunte, hago un aplauso. visceral La danza es comunicación. Por lo tanto, el gran reto es charlar claramente, hermosamente y con certeza. Escuchábamos ahí a Inti Limani eh haciendo una sevillana en Libertad, muy linda. Y estamos llegando así al final, el tramo final del programa para charlar antes de irnos sobre lo que es el breaking o esta danza urbana y para eso estamos en comunicación con Jessica, que ya es tallerista de acá del Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, así que ella nos va a hablar un poco más sobre qué es esto. ¿Estás ahí, Jessica? ¿Cómo estás? Sí, sí, hola, bien. Eh eh primero buenos días y gracias por invitarme. Eh me gustó mucho el espacio del centro cultural cuando conocí cómo se organiza y y me interesó la propuesta de también propon proponer yo de mi parte el tema de de dar un, un taller porque nada Eh empecé a conocer hace un año recién en la Plata y yo tengo 23 años y soy de Berazategui y, y en Berazategui estoy acostumbrada a ver mucho mucho baile, muchas danzas. Eh, acá eh, lo que es el breaking eh, es muy común ver en las plazas a chicos bailando y ahí en la Plata como que no se ve mucho, ¿viste? Entonces tuve la idea de de proponer también un taller para para que se pueda empezar a conocer eh hace 8 años que yo bailo esto y nada, eh quería también eh proponer que que esto se expanda y que la gente conozca, que se pueda eh que pueda ser eh, conocido porque nada, al competir hace 8 años en esto hoy en día es un juego olímpico, o sea, es un juego olímpico más y hay gente que que representa Argentina eh y que jugó a los juegos olímpicos bailando esto, entonces me gustaría también dar este taller para para que también la gente que conozca o que quiera aprender, nada, pueda meterse en en este ámbito, en este baile y y no sé, andas a ver si a futuro pueden también representar lo que es Argentina en los Juegos Olímpicos o verlo. Así es, y yendo yo eh estudiando un poco sobre el origen eh de esta danza que en realidad es como no no es una danza en particular, sino que es como un, una danza social y urbana que cruzó eh o entre cruzó eh varias danzas o culturas o comunidades que tienen que ver con con el hip hop, el graffiti, el rap eh y que nació en en Estados Unidos en las calles eh allá por la década de, del 60, pero que se expandió un montón hoy y y también hacer como esta eh diferencia de poder llamarle breaking, que tiene que ver con con la rotura, con romper ciertos parámetros eh normalizadores y no hablar de breakdance como a veces se lo suele nominar, que tiene que ver con un carácter quizá más comercial. Eh ahí vos hacías referencia a que es considerado en realidad también es una danza, pero es considerada un deporte también eh y por sí, eso estamos. claro, y por eso también llegó o eh a, a los juegos olímpicos eh y una característica propia que tiene eh este este arte es esto de las de las competencias. Cuéntame un poco cómo es eso, esas competencias o esas batallas. Em um cuando en realidad cuando nació esto era porque el sistema político que tenía Estados Unidos eh era se estaba estaban de decadencia todo lo que es social y no les importaba nada en la política en la que estaban, entonces las personas de barrios bajos empezaron a manifestarse y empezaron a utilizar eh otros eh otros eh Empezaron a utilizar como otras técnicas para no empezar a matarse entre barrios tampoco porque nada, era un era en un momento donde se estaban matando todos entre todos, islas misma política o el mismo eh partido político lo estaban matando los estaban matando también. El tema de la danza se había manifestado por un tema de que en esa época no se dejaba entrar a los a, a los a la gente de piel o de color negra los policías porque eran negra, ¿entendés? A ese nivel de racismo que nada, los propios las propias personas que estaban excluidas en ese momento o la que la excluían de de muchos ámbitos sociales empezaron a manifestarse y a bailar en las calles sin importar meterse en ningún lado. Entonces eh ahí empezó a surgir lo que sería la danza y el porqué de la danza es como una un baile o una danza de manifestación hacia muchísimas cosas como en contra del racismo y ya todo eso sumarle de que las competencias era no no era obviamente que ahora se toma como un juego, pero en esa época eran en realidad eran diferentes grupos de bailarines eh que eran bandas, grupitos de bandas de barrio, por así decirlo. Entonces, ahora que estamos en un en una sociedad un poco más eh más centrada en nuestro pensamiento, lo tomamos más como un juego y pero nunca el nunca en la memoria perdemos eso de que por qué estamos bailando, ¿no? que es eh más que nada un acto revolucionario para la persona que sabe, ¿no? Eh hacia lo que pasó en ese momento y, a, y hacia lo que sigue pasando también. Eh las competencias eh, se hacen en en acá en Argentina igual eh, est estaban más eh, cerradas, pero las competencias se hacen en aparte de la calle hay personas que organizan en gimnasios, centros culturales, se busca un, una sociedad de fomento y y se organiza un jurado de una, 2, 3, 4, 5 personas eh se invita, se hacen flyers, se invitan y en el ambiente se se empieza a difundir lo que el evento que va a ser la gente sola se empieza a inscribir y nada, el evento consta de de de estar batallando frente a a otros grupos o 1 versus 1 o 2 versus 2 o tres personas versus tres personas, eh, hay diferentes tipos de, de de competencia también. Y y siempre el ganador va a tener algún algunas veces no es por por nada y otras veces los premios son plata, pasajes para otras competencias, pasajes para para viajar a otros lados. Y y acá es como que no están reconocidos como en, en otros lugares, pero ponerle Centroamérica, Brasil tienen competencias muy grandes, tienen competencias que llevan muchísima cantidad de gente y y nada, tienen como la eh buscan la mejor manera de de de, de tener el el mejor espacio para para el bailarín, ¿no? Porque un bailarín que está compitiendo no puedes ponerlo en en un piso que esté roto, no puedes ponerlo en un piso que esté mojado, que que haya zancanaletas, tiene que ser un piso liso. Bueno, hay varios factores también. Tiene que ser un ambiente más, un ambiente amplio para que baile, no puede ser un, algo muy pequeño porque nada, se desplazan por todos lados, ah, los bailarines Eh, me quedo con esto de que eh no no se puede salir de de la memoria de lo que es el el origen de de la danza de este carácter disruptivo, anti antirracista eh y que es provocador y radicalizador hacia hacia el poder eh más institucionalizado, creo que eso se se sigue manteniendo y se sigue construyendo desde de, de distintas experiencias y competencias en las calles y en otros espacios independientes y también más grandes. Me gustaría poder este por ahí este no sé si la palabra es describir, pero decir cómo es o cómo se manifiesta un cuerpo cuando cuando se baila breaking, qué qué si tiene alguna característica propia en la en la imagen se nos viene eh Por ahí este la idea esa de de quizá alguna película eh de de esas que miramos de de de Estados Unidos de la batalla que tienen que ver esto como eh mucho contacto con con el suelo, eh como a, apoyos o sostenes eh con distintas partes del cuerpo, equilibrio, saltos. Sí, eh en en esa época Se puede observar que que sí, son muchas acrobacias y muchas eh muchas técnicas o ocho movimientos con diferentes estilos de baile, porque puedes encontrar también movimientos de de murga, puedes eh, movimientos de taekwondo, movimientos de salsa. Eh ahora eh como que ah hace en los 80 ponele que vos ves videos que está que están esos tipos de o sea vos vas a a videos de lo que es la danza y vas a observar que hay un giro de cabeza o hay una mortal y se observa más o menos como el cuerpo se va como más o menos en los pasos, muchas veces te dicen que es hacer el helicóptero o esas cosas, ¿viste? que se arrastren en el piso o que vuelen. Hoy en día ya cambia la cosa porque la danza va evolucionando, entonces es como que eh eh es como que las personas hoy en día tienen que dar más de lo que es. Es como Como que la misma danza es eh eh tiene mucho es como infinita la la idea principal de la danza es seguir el ritmo de la música. Esa es la idea principal. Ahora, en un principio se hicieron pasos, ponele, hay un paso que se llama el 2000 porque justo se hizo en ese año pero hoy en día las personas ya al al al conocer los pasos básicos de de danza, de de este estilo de danza, eh ya están buscando otras maneras o se busca otra manera de de poder llevar la danza a otro nivel, capaz que buscan más la originalidad, buscan ser más flexibles, buscan eh siempre hacer mucho más de lo que se hizo, porque en un principio vos ves y hay una y se tiraban mortales, bueno, hoy en día podés ver que se tiran doble mortal en el aire o triple mortal, porque nada es es la la misma evolución de de una danza que encima tiene pasos infinitos y el, los pasos se agarran de diferentes danzas o de diferentes culturas, entonces como que eh es un tema más que nada de de de evolución personal y de que nada en un principio era era lo mismo que estás viendo en las películas y que se rep se repite continuamente y hoy en día ves en las competencias que están los los pasos y los pasos y esos mismos pasos y esos mismos pasos entonces como que nada ahora lo que lo que veo y lo que se ve en el mundo también que de videos, si ves videos actuales, pero en otros países se busca más la originalidad eh que lo que se buscaba antes que era eh que hagan el mejor paso o solamente muchas veces era quien hace mejores trucos de aire o o de power, power es como los los trucos más difíciles porque son los que son los que eh son en el aire o algunas veces eh eh son más que nada se juega con el cuerpo y la gravedad, no solamente con en el aire. Así es. Eh bueno, Jessy, te agradezco un montón acá la comunicación si si mal no recuerdo, para quienes quieran acercarse a a conocer un poco más de esta danza en eh, el Centro Cultural acá Olga Vázquez. Eh, estás los martes de 16 a 18 y miércoles y viernes de 10 a 12, ¿no? No, no, los miércoles no estoy, solamente estoy los, los martes, martes. Ahí en en el Sí, sí, sí. Pensé que habíamos agregado ahí este un espacio, pero bueno, entonces eh Hoy los martes de 16 a 18 pueden acercarse si quieren conocer un poco más de esta danza. Te agradezco a vos la comunicación para poder charlar no, no de esto y bueno, nos estamos viendo. Dale, dale, muchísimas gracias a todos por por darme el espacio de hablar y bueno, nos vemos en el hola para quien quiera estar y tener una clase. Así es. Gracias. Bueno, hasta luego. Llegamos así al final del programa. Eh les agradezco a Frida y a Jessy que estuvieron conversando y a Camila Voes que estuvo del otro lado como siempre en la operación técnica. Nos vamos a ir escuchando un poco de música, Noevita, Noevita de Nikki Nicol eh y Los Ángeles azules y nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene